para esto ha ocurrido siempre, pero es que los animales nos han dado una cantidad de lecciones y de ayudas extraordinarias, y la historia está llena de esas ayudas y todos eh, vemos eh, noticias eh, recientemente sobre la localización de gente después eh, de terremotos, por ejemplo la ayuda que han prestado los servicios eh, de inteligencia a las policías en la búsqueda de explosivos, eh, por ejemplo los animales